Amiga, ¡Hola! Oye, qué increíble tus trencitas. Medio ¿eh? bueno. ¡Fue Caribe! Oye, ¿te fuiste de viaje? No, eh, fui a la peluquería. Ah. Había un dos por uno. Lavado, más trencitas. ¿Quedaron bacanes? ¿O, ¿o no? Sí. Uh. Si a tu hija le falta trópico, mi humana, tómate una GEM y transportate. GEM, tu sabor tropical.